Comentarte que este programa de Úscar Música también lo puedes volver a escuchar el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde. El mismo dial, el 100.8 en Berriozal y Ratia, pero eso sí, en Redifusión. Y como te cuento cada jueves, comentarte que Úscar Música también lo puedes escuchar el día que más te convenga, a la hora que más te guste, ya que en cuanto concluye el programa hoy jueves, lo subimos a...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 Todo ello lo dicho en la página que tiene este programa en Facebook, facebook.com barra Música, Berriozar y Ratia. Como la semana pasada, esta semana también el programa viene completito, con novedades como por ejemplo el nuevo trabajo discográfico para Ska Keitan, el tercer trabajo editado casi casi justo para la Feria de Duengo, el álbum titulado Galera. También escucharemos a Eche con su nuevo larga duración, Bissi. A Garillac o Geita con su primer larga duración, Adrenaline Arenzain. Escucharemos a Chapel Punk, a Beta Garry, a Begisbegí. hoy oh, el nuevo trabajo discográfico para Ayola Rentería y toda su gente, el nuevo trabajo discográfico para Seamais, el álbum Arrow. Y esto no acaba aquí, ya que a eso de las 7 menos 5, 7 de la tarde, tendremos visita en los estudios de Berriozar y Ratia, tendremos visita en el programa Euskal Música. Ya que desde Caparroso vendrá la formación Caso Aparte, que acaban de publicar lo que es su primer larga duración. Con ellos hablaremos de este, su nuevo larga duración, primer trabajo discográfico, hablaremos de la trayectoria musical de la banda, hablaremos de los conciertos y de muchas cosas más. Lo dicho, desde Caparroso a eso de las 7 menos 5, 7 de la tarde, tenemos aquí en directo a Neuskal Música a la formación Caso Aparte. Todo esto es lo que te vas a poder encontrar durante estos próximos 90 minutos, durante esta próxima hora y media, en una nueva edición de tu programa dedicado a la música local... En una nueva edición de Euskal Música, contigo cada jueves en riguroso directo de 6 a 7 y media de la tarde, si la que tienes el fin de semana, eso sí, en redifusión en la misma franja horaria, en el mismo dial. Y si os parece vamos a comenzar esta nueva edición Del programa Euskal de Música Y lo vamos a hacer con la primera novedad Lo vamos a hacer con el nuevo Larga duración para la banda Skyketang Ya que en 2012 Editaban su primer trabajo discográfico Y en 2014 Llegaría el álbum Orekariak Un álbum compuesto por 10 canciones Que combinan melodías ska, rock y reggae Entre otras, todas ellas Grabadas y mezcladas En los estudios Igain de Usurril Ahora en 2016 Regresan con un nuevo trabajo discográfico Con el álbum titulado más concretamente Galera, así que la biografía Un poquito de la banda es que en 2010 editaron su primera maqueta Sky Ketan Una maqueta de experiencia de estudio No obstante, la personalidad del grupo No se definió completamente Hasta que salió a la luz a Ots Gabe Cohen a Ocha en 2012 Este disco les dio la oportunidad De visitar muchos lugares Compartiendo escenario con artistas De la talla de Manu Chau Su nuevo trabajo vio la luz En 2014 bajo el nombre De Ore Cariak. y ahora en 2016 Regresan con este nuevo Larga duración para la Feria de Durango El álbum titulado Galera Del Te Extraemos los Temas Gorri Edobelts y Geyegui Amésteko. Con Skyketan, con novedad, comenzamos esta nueva edición de Euskal Música. Estaban dos de los temas incluidos En este tercer trabajo discográfico Si no contamos la maqueta que editaron En 2010 de esta formación De Skakeitán Una banda formada por Borja, Peyo, Yulen, Asier Olach, Aitor y Y Gorka ahí estaban dos de los temas incluidos en este tercer álbum titulado galera los temas Gorri edobels y el tema gay amésco y de sky quetan nos vamos con el disco más intimista digámoslo así de Eche ya que eche regresa al lugar donde debe de estar los escenarios y lo hace con su quinto disco bajo el brazo con un tesoro de 10 bonitas canciones Es momento de reivindicar a Iñaki Eche Serraga después de conocer el dolor de las montañas rusas a las que te envía la vida. Todo ello lo resumen cuatro letras. bici el título del, dis del disco que Eche desnuda en cada verso, en cada acorde. Eche, además, mano a mano con el elegante guitarrista Iván Gurruchaga, es capaz de firmar canciones como el tema Ilusio falso en Mundua, cuyo estribillo parece un hit clásico de Euskaldun de toda la vida, de los años 70 y los años 80. Es este un adelanto de lo que te vas a poder encontrar en este quinto trabajo discográfico para Eche Un señor que ya estuvo por aquí, por Euskal Música, por Berriozari Ratia Para presentarnos, lo dicho, este quinto larga duración El álbum titulado Visi del él te vamos a extraer los temas Uda en Sain y el tema Surisuk Berak Música Ustuak. Urazkenak gorde ditu egoak, gauak egunak baino luzeagoak dira orain, airean iesi Ez gaitu ikaratze Negoa the temas, incluidos en lo que es el quinto trabajo discográfico para este señor, para eche el álbum titulado Visi, un álbum que contiene 10 temas, y lo dicho, ahí estabas eh, disfrutando de dos de los temas, Udabe Riaren Sain y el tema Surisuk Berak y de la música de El Señor Eche nos vamos con un poquito de marcha nos vamos con la formación ogeita 6 una banda vizcaína que inicia en su andadura como grupo de romería amenizando fiestas populares a finales del 2011, en poco tiempo en Vizcaya consiguen gran renombre ya que sus directos son un fogonazo javial, la formación ogeita 6 en 2014 compuso dos canciones para diferentes Iniciativas, Campo Marcho Canción del mismo nombre para la cita Anual del Euskara en Eguna de Herandio Y Mende la Orden, canción para el 25 aniversario de la comparsa Egus Kisaleak, que también Te la puedes encontrar en este primer trabajo Discográfico como Bonus track Un álbum que bueno Que ha sido grabado en los estudios ardions de Basauri con eh, Las mezclas y Masterización a cargo de Lelchu Jiménez, nos introducimos pues Con este primer larga duración de Garillac Ogeita 6, Adrenalina de Insign Y de él te extraemos los temas Choco y Luna y Persona Nice Esa puta bomba Bi aurkegi dauzkadala, bat azagutzen duzun arren Beste batez iztiten da, gauetan izaten nahi Zona Nice, dos de los temas incluidos en este primer trabajo discográfico para esta formación vizcaína, para Garilac Ogeitasei, banda compuesta por Joanes Albajo, Lelchu a la batería y percusión, María Lazcana a la voz, Eneko a la alboca y al bocote Iker a la guitarra, coros y teclados, y Yosu a la triquetrisa. Y de Garilac Ogeitasei nos vamos con un señor con un señor que lleva ya un montón de años en esto de la música. Nos vamos hasta Lequeitio, 1999. Ahí comenzó Chapel Punk, un grupo promovido por Iñiguit Chappell y por su aula, pues han pasado muchos músicos, pero desde hace tiempo el equipo titular está asentado a Trophy parte el bajo desde el segundo disco, el señor Toki se emociona disco y disco también en la batería y el proyecto Pues ahora convertido en trío ha tenido sus idas y venidas, ya que Niguito es componente de Chayac, pero tiene pues buen timonel y ha demostrado personalidad para seguir en la ola diaria como es eh, pues esta madura de Chapelpunk, que con este son 5 discos que te puedes encontrar en la trayectoria musical de esta formación. Púncar en Semiac es el último trabajo y de él te extraemos los temas Tabernan y Gugaragu. <música>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 Y Niguito Chapel Punk dando voz a este nuevo proyecto musical, entre comillas, que lleva ya un montón de tiempo, el proyecto de Chapel Punk. Y aquí estaba sonando dos de los temas incluidos en su último trabajo discográfico, Punkaren Semiak, los temas Tabernán. Y el tema Gu Garagú ¿Y qué te parece si ahora nos vamos con un directo? Nos vamos con un eh, recopilatorio del vigésimo aniversario De una de las bandas importantes en Euskal Herria Nos vamos hasta Gasteiz Nos vamos con la formación Beta Garry El álbum 1994-2014 20 años de andadura, lo dicho, de esta banda de Beta Garry Un álbum grabado más concretamente en verano del 2013 En los conciertos que ofrecieron en Gasteiz, Bilbo y Donosti Después, durante los primeros meses del 2014, Tricu y Yonan lo mezclaron y masterizaron en los estudios cataline y mamia de Azcalade, álbum en CD. Y de WD te extraemos los temas Mundus Aldua y Egan Egin de Saketel. La música, la marcha, la alegría y la diversión de Beta Garry con este álbum en directo vigésimo aniversario que editaron en 2014 y de la formación Beta Garry nos vamos con la formación Begis Begí, nos vamos con el álbum Acha, una formación que nos llega desde Bayona Lapordi que dio un comienzo al grupo Pachi y Xavi en 2007, más tarde en 2010 se incorporaron Sebastián Nicolás Armendariz y Peyo Lambert con lo que queda conformado el quinteto musical, en 2013 entran al estudio El Atelier con el técnico Anthony para grabar Nora Joan, un EP de 6 canciones en el que aglutinan el trabajo de 6 años toman parte también en el espectáculo y proyecto musical Barne Miraila después se involucran en el espectáculo Chilinchori junto a 55 artistas de diferentes modalidades, en 2014 esta formación, Beguisbegui dieron 20 directos, el segundo disco lo autoeditan en 2015 bajo el nombre Joan y es Eguin Bagnolen, se graba en los estudios Eche, Tipi con Jeremy yarat De técnico, ahora En 2016, regresan Con este nuevo larga duración, regresan Con su tercer trabajo, titulado Acha, y de él te vamos a extraer Los temas, Tantar y Kanta Y el tema, y Katsa a la Urrea lo vamos a hacer con una formación de caparrocho, lo vamos a hacer con la formación caso aparte que acaban de publicar lo que es su primer larga duración, un primer trabajo discográfico bastante, bastante currado. Vamos a escuchar si te parece uno de los temas incluidos en este primer trabajo discográfico y enseguida estamos con ellos ya que los tenemos por aquí, por Euskal Música, por Berriozar y Ratia para que nos presenten este su primer larga duración para hablar de toda su trayectoria musical y por supuesto para hablar de sus próximos conciertos que van a realizar. y todo esto y mucho más vamos a hablar estos próximos minutos con esta formación caso aparte de Caparroso. Y ese es uno de los temas que te vas a poder encontrar dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta formación de Capa para la formación Caso Aparte. Para hablar un poquito de lo que es la trayectoria de la banda, de este primer trabajo discográfico, de los conciertos que ya han realizado y de muchas cosas más. Tenemos en los estudios a tres de los componentes de la banda, más concretamente Ángel Mari, Raúl y Jonathan, buenas tardes Buenas tardes hola, Buenas tardes eh, Para comenzar vamos a hablar si os parece un poquito de los inicios de la banda, ¿no? ¿Cuándo se forma? ¿Cómo se forma? ¿Caso aparte? Bueno, caso aparte surge de otro grupo que teníamos antes En el que estábamos el batería yo, Ángel Mari Y, y eso, a raíz de, del otro grupo y de la separación del otro grupo eh, Pensamos en Yona para para la voz ...y otros dos integrantes del grupo que ya no ya no están con nosotros... ...uno se fue a Londres y el otro dejó de tocar... ...y bueno, y luego cogemos a otras dos personas que... ya hablaremos de ellos o lo que sea. Eh, caso aparte, que es el nombre que habéis dado a la banda... ...¿cómo surge este nombre? ¿Le disteis muchas vueltas? ¿Tiene algún significado para la banda? Bueno, pues cuando cuando queríamos elegir el, esto... El, ...el nombre del grupo... Eh, ...estuvimos pensando muchos nombres... Que, ...que bueno, para que se fuera un poco rollo punky y así... ...algo que, que nos gustase y que llamase la atención sobre todo a la gente... ...y empezamos a proponer nombres y, y este nombre surgió de la forma más disparatada... ...cogió una amiga nuestra que se llama Indra... ...y cuando estábamos eligiendo el nombre nos dijo... ...no os ponéis de acuerdo ni a tiros vosotros... ...y cogió y dijo, es que sois todos unos caso aparte... ...y caso aparte, pues verdad caso aparte y pa'lante con el nombre... En cuanto a influencias musicales, a la hora de sacar eh, adelante la formación... ...algún grupo os ha influido en hacer este estilo de música... ...algún grupo de referencia, algún CD que llevéis en el coche... Eh, pues sí, eh, durante toda la vida hemos estado escuchando, como se suele decir, y como la mayoría de las personas y grupos, me imagino, eh, la Polla Record, ya sabemos que se escucha mucho, eh, un poco también de influencias, eh, eh, en el grupo tenemos también de heavy metal, un poquico, que tienen por ahí un poco de, de hard metal, un poco también, y, y, y es un poco más el rollico ese que hemos seguido de, de la Polla Record, mezclando un poco más lo, los estilos de música de cada guitarrista, que le gusta su, su forma de, de tocar y su forma de ver la música, Y, y hemos mezclado todo y al final es un poco, yo lo llamo rock punk melódico, se podría decir, vamos. Uh -huh. <risas> eh, de pequeños, ¿habéis estudiado solfeo, algún instrumento o sin más? ¿Lo habéis eh, dado no, a casa aparte? Empezamos todos eh, montando el típico grupillo con 15 añicos, que a todos nos gusta empezar a tocar un, un instrumento, a dar vueltas por los pueblos montando conciertos. ...y a poco a poco pues sí... ...se fue metiendo Raúl, el guitarra... ...se fue metiendo al conservatorio... ...que es el que... ...el que tira un poco del carro... ...con las notas y todo eso... ...el que saca no de los apuros... ...eso, es el que, el que monta más composición y todo eso... Sí, ...y luego ya... ...sí, más, eh, luego también tenemos al, al otro... ...al otro guitarrista que se fue a Londres... Que, ...que es Pablo... ...que también antes de empezar a tocar la guitarra... ...pues decidió... ...ir a clases para pues, incorporarse al grupo... ...y eso, algo estudió... ...lo que se dice los primeros cosas... Y, ...y más o menos el que más adelantado... y tenemos en el conservatorio... A Raúl, guitarrista, o sea que... Ahí sí, bueno, bien. y poco a poco con el tiempo, pues todos, por, por aprender cada uno por sí mismo, todos nos hemos ido metiendo un poco de clase, un poco de solfeo. No mucho, pero que haya un buen futuro, por lo menos. Eso es. eh, ¿Qué os decidió, cómo os disteis cuenta de que teníais que sacar ya un disco? Hombre, eh, al cabo de, de cinco años ya de, de estar dando la brasa por, por pocos escenarios y, y no muchos porque... No nos hemos dedicado hemos dedicado tiempo al grupo, pero no, no lo suficiente como para tomarnos lo, lo suficiente en serio. Entonces decidimos ya, al cabo del tiempo, decir pues o lo hacemos o paramos o lo hacemos. Entonces decidimos eh, seguir para adelante, como se podría decir con dos huevos, y se nuestro primer CD, que estábamos muy contentos de ellos, yo por lo menos muy contento, y mis compañeros también, y, y sobre todo eh, eso, lo, lo que te voy diciendo, vamos... Uh -huh. Eh, veo que habéis tenido cambios durante estos 5 años de nadura De caso aparte, contarnos un poquito esos cambios que habéis dado Sí, bueno, sobre todo pues la técnica que hemos ido cogiendo Y los gustos que coge cada cada músico del grupo Empezamos todo pues un rollo más suave, más fácil a la hora de tocar Y poco a poco, pues como ha dicho Yona eh, Poco a poco las guitarras iban cogiendo estilo más más musical, más técnica y todo Y poco a poco se ve en el progreso de las canciones Que, que hemos mejorado en cuanto a estilo y a cambios en la música y eso Eh, ¿Durante cuánto tiempo habéis estado ya hablando de lo que es este primer trabajo discográfico creando, componiendo las canciones eh, antes de ir al estudio de grabación, el local de ensayo, digamos? ¿Desde cuánto tiempo? Sí, ¿cuánto tiempo habéis estado preparando, digamos, las canciones antes de entrar decir, Raúl, al estudio? Podría decir, Raúl, que desde que empecemos... <ríe> sí, la vida, ¿no? desde que de hecho, hay alguna canción que es del grupo anterior que teníamos el batería y yo, o sea que que sí. igual alguna canción lleva desde hace ocho años... Por ahí dando, sí. dando sí, vueltas. Y sobre todo dando vueltas en su cabeza, que es el que suele escribir casi todas las canciones, que es Raúl. Y el que suele escribir hace tiempo y, y ahí tiene, y tiene muchas guardadas, pero pasa que, que si no hay trabajo no... <risa> no sube <son en> nada delante. <risa> no hay sorpresa, se podría decir como dice Raúl, ¿sabes? Mm -hmm. Bueno, cuando llegó, cuando llegó el momento de grabar el disco sí que tuvimos que coger todas las canciones por banda y, y meternos a, a, en serio con ellas a, a decidir cómo queríamos que sonara exactamente. Sí dejemos los temas también afuera porque no lo teníamos muy claro el grabar esos dos temas también teníamos alguno más pero no está ni las ni la sinfonía hecha ni nada ¿sabes? ni la música ni nada pero, pero por lo demás eh, eh, decidimos hacer ocho temas solo por pues para pa intentar un poco llegar a eh, que sea directo y concreto sabes eh, tenemos esto lo enseñamos y, y a ver si gusta pues lo más importante sabes El disco ya está en la calle, contarnos un poquito cómo fue el proceso de grabación, cuánto tiempo estuvisteis en el estudio, porque fuisteis fuera de Navarra, ¿no? Grabarlo. Eh, pues sí, pues, pues hay que decir, pues pues tuvimos la buena suerte de, de grabar con unos compañeros nuestros de escenario y además músicos que son corcones de pasalla de, de aquí de Trincherpe, de aquí al lado, de Donosti y, y tienen ahí una casica en Astigarriaga decidieron, pues, grabar grabar, pues hacernos el favor de grabar a nosotros nuestro, nuestro propio CD, ya que que eran compañeros nuestros y amigos nuestros, ellos se grabaron su propio CD, entonces fuimos allá, pasemos un fin de semana inolvidable, ¿verdad chavales? Sí. En una, en una casica super maja, con, con un sitio para, paradisíaco paradisiaco, por decir así, donde se podría decir que nos llevaban a Oscar Herría de verdad, ¿sabes? nos llevaban allá, que, que yo pensaba que iría a Oscar Herría, pero no, allá había cabras y cosas por el medio, ¿sabes? o sea que digo yo, hostia, estamos en Oscar Herría ahora sí, ¿sabes? Y nada, y fue es un poquito, y sobre todo la experiencia y sobre todo agradecerle a los chavales que escucharán a Corcones de Pasaya, que escuchen ustedes también, que son muy buenos los chavales, eh, y sobre todo muchas gracias a ellos por hacernos, a mí mi sueño ya, de los demás también, en realidad. De Soy ahí bien. la calidad, ¿no? De sonido que ha salido la grabación y la calidad de, sí, eso de es. fin de semana, ¿no? Con las cabras y todo. Más, <ríe> ahí está más. la calidad, ahí está. <ríe> eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco, en las fotografías, en la maquetación del CD? Sí. Eh, sí, bueno, a la hora de, de hacer el diseño del disco y todo eso, pues ninguno sabíamos usar diseño de Photoshop ni nada así y nos olvidamos un poco de un amigo mío que se llama Ander, que es diseñador gráfico y nos olvidamos un poco de él pues a pillar la mecánica de cómo, cómo diseñar con Photoshop, eh, empezar a coger ideas y bueno, y luego ya un poco más adelante pues, me lo tuve que currar yo a base de horas y bueno, sí, ha quedado bastante A base bonito. de horas se lo curró él solo, hay que decir, todo el librillo, absolutamente todo el librillo de él lo que es la portada del CD un poco entremezclado y un compañero nuestro, el bajista, que no está uh -huh. eh, y por colaboraciones también que decías antes, perdón también tenemos eh, de, de una canción que, que es el eh, Vicio en Vena, Anarch, de Sutura eh, no sé si habéis escuchado una vez, Sutura Punk si no, sí. eh, os recomiendo que escuchéis de Trincherpe también, una colaboración tenemos a los coros también a, a los que nos grabaron en Jordi y a Ramón? En, el, en caso aparte y por lo demás tenemos también un solito también por ahí de, de... Un par de solos, sí. Un par de solos de ellos también que hicieron pues pues ya sabes, estás ahí el fin de semana como dices tú, las cabras tal, tal y tal, <risa> me he inventado esto y te toco esto, ¿sabes? Pues pues con dos huevos wow, dijimos, pues hazlo pues, pues, ¿no? si a nosotros nos haces algo, ¿por qué no te vamos Eso a dejar es. hacer algo nosotros, no? Y además si queda bien, ¿no? Eso, si estamos contando todos un poco para que sea más bonito. <risa> sí, y por lo demás, pues, no tenemos ninguna colaboración más. Ojalá hubiera colaborado alguno que, que se escuche, pero me vale con los míos, ¿sabes? Lo decís... <risa> Eh, hablando un poquito de las letras de las canciones, que queréis expresar con estos temas? Te van un poquito las letras. ¿A pues, qué palo le habéis dado? Sobre todo siempre un poco de crítica, ¿no? De... Protesta Ese... social. Sí, poco, eso ¿no? es. Es que creo que prácticamente todas las canciones tienen ah. algo de crítica. Eh, todas. es que Sí. Es, sí. Eh, eh, críticas contra el maltrato a la mujer... Contra la explotación en trabajo, contra... Los presidentes... Sí, con, contra el rechazo social también por la gente que ha sido drogadicta, cualquier cosa de esas. O sea. Sí, exactamente. Es un poco el rollo de, de más o menos de todos, pero no no nos no lo hemos llevado tanto al radicalismo, lo hemos llevado un poco más a, a contar algo de verdad, ¿sabes? Lo contamos, no es tan radicalismo como muerte, destrucción, eh, eh, pero bueno, es nuestro estilo. Entonces hemos marcado en el sentido de que, sobre todo, vamos a repetir, que queremos que vaya directo y que se... O sea, directo y clavado, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Es que no es otra forma sí. de quejarnos. Bueno, hay una, una canción también que habla un poco sobre nosotros, no sí, de casa aparte, es, que sí. o sea un poco para contar nuestra historia de cómo es el grupo, quién somos, eh de una de Pamplona y la historia Para a conocer, ¿no? Sí, eso es. Eh, ¿Quién es la persona encargada de las letras de las canciones? ¿Cómo tratáis un poquito así los temas? ¿Música, letra, letra música, todo junto? Bueno, siempre siempre empiezan los temas con, con alguna composición musical que ha hecho alguno del grupo. Y ya, pues, es eh, casi siempre Raúl aparece con sí. una letra escrita que, que bueno, que, que es el primer boceto... Con letra, música, y luego ellos me van quitando palabras, me, Eso, va, vamos, me, me van rechazando vamos un poco, mezclando las rechazando en, en un poco mis letras y, y van... Bueno, pero para mejor, ¿no? <risa> el disco lleva por título El mundo va mal. ¿Por qué este nombre al disco? ¿Por qué El mundo va mal? Porque yo creo que es, además de que, de que es la, la canción que, que la aconsejo a todo que la escuche y la escribimos cuando éramos... Unos críos. Sí, unos críos con 15 añicos en el monte allá que no sabíamos nada, escuchábamos piperra, la polla, eh, eh, todas estas cosas y nos llevamos al monte y, y nos daba por cantar y escribir canciones y, sin guitarra y nada, pues escribíamos allá y esa canción eh, desde los 15 años lleva llevaba escrita, entonces pues, eh, ¿qué más decir? Eh, se podría decir, el mundo va mal, ¿no? Eso es ¿Para qué te voy a contar nada más? Un mensaje si el mundo claro va mal, a la hora ¿no? de sacar el disco. Eh, antes de hablar de los conciertos, de los directos Si os parece, vamos a escuchar otro de los temas Que se incluyen en este primer trabajo ¿Cuál os gustaría que la gente escuchase? Eh, eh, pues Nos gustaría que escuchara y cual Hemos escuchado primero Marienta. Marienta, Marienta, Marienta, Marienta, es, eh, Y este segundo que hemos dicho Que vamos a poner Caso aparte, por ejemplo caso aparte sí eh, Para explicar un poquito qué es, pues, de Lo que cuenta el grupo de cada uno como somos O sea, sí. de dónde venimos Bueno, la entrevista que estamos manteniendo con la formación eh, Caso Aparte en el programa Euskal Música de Berriozar y Ratia eh, Vamos a meternos a hablar, si os parece, un poquito de los directos eh, ¿Qué repertorio tenéis para presentar el disco? ¿Vais a incluir los ocho temas de este disco? Seguramente que sí ¿Algún clásico de, yo que sé, como habéis dicho antes, de Piperra con algún grupo de por ahí? Bueno, pues, eh, como siempre, tocaremos nuestras ocho canciones en todos los conciertos que demos Porque es nuestra forma de dar a conocer nuestro trabajo Y lo que solemos hacer por, por rellenar todo el concierto es sobre todo tocar versiones que es un poco lo que mueve a la gente a la hora de un concierto de un grupo que no conoces. El tener una versión de un grupo que te gusta, que has escuchado y que además ves que el, que el grupo que lo está tocando lo hace bien. Uh -huh. Y eso, ese es un poco nuestro objetivo, tocar canciones por pues el estilo de la polla récord, un poco más de caña S.A., De gatillazo sobre todo que gatillazo más. sobre todo eso es un poco más a nuestro estilo que nos pega boicot también nos gusta mucho a ver si hacemos cositas por ahí de boicot también que nos gusta mucho nos está gustado mucho el estilo musical que tienen ellos de, de que es un poco más melódico y un poco más así sabéis pues uh -huh. pero sin gatillazo y todas esas cositas como siempre eh, seguramente que en estos 5 años ya habéis actuado en directo eh, contarnos un poquito no todo eh, pero si sí algunos lugares donde habéis estado y qué tal pues aceptación ante el público han tenido Bueno, pues que el primer concierto, yo creo que a todo caso aparte inolvidable, que fue en un festival que se hacía en nuestro pueblo, el Iluna Rock, que lleva el nombre de la Asociación Juvenil de allá. Se hace, perdón, Ojas, ¿se eh, ¿Se no sé si sigue haciendo. no sé si se llama así ahora, pero bueno, sí bueno. sí que se hacía un festival por lo menos más grande que lo que se hace ahora. Y bueno, y tuvimos la suerte de eso, nuestro primer concierto, nuestro primer concierto para darnos a conocer en el pueblo, pues fue Un escenario de la hostia, con un equipazo de la hostia, con todo el pueblo allá abajo cantando canciones de nuestras y de las personas, algunos que se las sabían, y la verdad que, no sé, un poco un concierto histórico para, para no olvidar. Uh -huh. ¿Y alguno más por ahí que tengáis en el...? Sí, eh, pues, pues, pues por, por recordar también el, el del hace dos años que toquemos ahí en la Plaza del polo con, con el Luna, no sé si se llama el Luna Rock ahora mismo, que es nuestra asociación, el, la asociación de Caparro se llama el Luna Rock uh -huh. y, y Luna, perdón, y, y no sé, pero con, con Caótico toquemos, nos lo pasemos también en un estrenado muy grande, Caótico, eh, luego... Pues, recordar, pues yo me quedaría pues más con los que hemos salido afuera ¿sabes? al final el pueblo tocas, tocas, tocas y te mola tocar por la gente, pero cuando sales afuera es otro rollo, otro movimiento que te gusta, el que escucha a una persona mueva es el... algo, ¿sabes? ¿No, Hassan? Sobre todo ver a gente que, que, que no te conoce y que le está gustando lo que estás haciendo por ejemplo, conciertos en Marcilla en Peralta, Donosti también por ahí. Donosti, en Trincherpe también hemos tocado Eh, ¿Tenéis fechas ya para presentar el disco? ¿Es un poco pronto? Bueno, pues de momento eh, no tenemos cerrado ni nada más que una que sería en enero aún no lo hemos hecho oficial pero bueno, lo hacemos por la radio oficial que daremos un concierto el 6 de enero en el Paz Monagán de Caparroso Y, y nada, aprovecharemos pues para, sobre todo para venderle discos a la gente que no nos vea a diario, que a esos hay que casquetárselo seguro. Claro. Y aprovecharemos y... también para vender unas camisetas nuevas que hemos diseñado y sobre todo pues para montar un concierto en ¿Sí? una, un día de fiesta en Navidad que uh -huh. todo el pueblo pues salga y, y nos vea un ratillo. Si me lo permites. Eh, ¿Sí? eh, y nada, pues también como pues como estás hablando de conciertos y eso, pues también que nos... Estamos dispuestos después de tanto tiempo, después de cinco años no lo hemos tomado muy en serio en sentido de que lo hemos tomado más como un hobby y por y hemos tenido unas pautas, pero no unas pautas que, que son buenas y correctas. Ahora estamos siguiendo las pautas correctas y buenas y lo que queremos es o darnos a conocer y, y que, que estamos que ya saben dónde nos pueden contactar y todas esas cosas y que estamos dispuestos a, a tocar donde nos den, o sea. Pues lo he dicho para contactar con la banda, eh, Facebook, Twitter. Sí, nos podéis nos podéis buscar en Facebook en nuestra página caso aparte. Eh, tenemos página de Facebook y también tenemos eh, perfil de Facebook. Nos podéis escribir ahí un privado, un mensaje en el tablón, lo que queráis. Y si no, eh, si conseguís nuestro disco, también eh, aparecen números de teléfono a los que nos, nos podéis llamar personalmente y llamarnos pues de donde queráis, desde desde bares privados, a asociaciones juveniles, todo, todo el que esté interesado en que, en que pasemos un rato a gusto allá. Uh -huh. eh, de los ocho temas que se incluyen personalmente, no os voy a decir con cuál os quedaríais, pero sí cuál se aleja un poquito más de lo que es Caso Aparte. Eh, no, yo claro. creo que Marionetas, ¿no? Sí, pues, pues por, por explicarnos un poquito lo que venimos ahora mismo diciendo de la música, pues yo creo que es que es Marionetas, porque se va un poco más al tema de lo que es de la cabeza de Raúl, que es más el lo que yo valoro más, la música de él, que es un poco más... Es otro estilo del, de punk, ya sube otro nivel, para mí Eso sube es, otro nivel, entonces... La evolución musical. Eh, me quedaría con marionetas porque es la más clave que dices, eh, ahí se nota lo que están haciendo musicalmente, cómo se repite una, una guitarra con otra y demás ¿sabes? Y sobre todo el trabajo que nos ha costado, tanto componerla inicialmente como ir ajustando a todos los del grupo, cambiar cosas para que nos gustase a todos y, bueno, tocar, un poco... y, y tocar medio heavy, que es difícil también ¿eh? <risa> eh, ya ¿No, está. raúl Pero tú no haces nada de heavy, ¿eh? tú te no <risa> tu voz igual y ya está ¿eh? Eh, ya está el disco en la calle, ahora la segunda parte es sacar un videoclip, ¿no? Sí, tenemos pensado montar alguno, dependemos de, de gente que nos ayude, amigos que tenemos que, que se manejan un poco en esos temas, pero sí, sí que tenemos pensado montar un pequeño videoclip, lo más lo más currado que podamos, y sobre todo para darnos a conocer, pues eso, en, en internet, en YouTube, todo eso. Sí, y por demás, eh, también Ángel Mari está preparando un, un pequeño... Vídeo de preparación para prepa presentar el disco Y el día del concierto Eso es un lo no lo lo que eso sí que es verdad Que lo subiremos a Facebook entero Porque no hay ninguna canción en Youtube mm. nada de eso, porque más adelante subiremos Cuando cuando pase un tiempico Subiremos nuestras cosas a, a Youtube que Cuando vendamos a los discos, dilo bien Cuando vendamos los discos directamente, sí Así que, así que comprad ¿Qué, qué, qué, Y eso, ¿qué? y tiene preparado un, me, un medio skate o algo así Para presentar el, con una canción entera Y la subiremos pronto, pues aquí a un par de semanas O así, a, para presentar el, el concierto Y a la vez, pues una canción directamente ¿Sabes? Que alguno por ahí Se nos ha ido la mano de dársela para que la escuche Pero antes del CD, pero bueno Ya... No es malo eso tampoco El disco que lo vendéis eh, por 6 euros nada más Sí eh, ¿Dónde se puede conseguir? Bueno, pues eh, de momento la única forma es ponerse en contacto con nosotros eh, vía vía Facebook, como he dicho antes, eh, llamándonos por teléfono, escribiéndonos en nuestro tablón como necesitéis, enviamos por correo, podéis venir a Caparros a buscarlo podéis aparecer en algún concierto que estemos tocando que tendremos y de momento, de momento esa es la única forma de conseguirlo cuando como han dicho, cuando ya pase un tiempo pues todo el mundo podrá, podrá cogerlo de internet y disfrutar y, y si, sí, mensaje reivindicativo se podría decir, acordaos que tenemos dos páginas de Facebook, una que es la página oficial y la otra es la página del grupo en la página del grupo, bueno, es donde podéis contactar y conseguirlo ustedes y todas esas cosas, por privado nos decís y lo enviamos podemos enviarlos también en correo, enviar alguno por suerte y todas esas cosas eh, y los demás componentes de caso aparte, aparte de Ángel Mari, de Raúl y Jonathan son Vale, es Edu al bajo y, y Dani a la guitarra. ¿Y algo que me he dejado? que queréis decir para terminar la entrevista? Pues no sé, sin más eso, que, que cualquiera que no esté escuchando y que le haya gustado nuestros temas, pues que en las fiestas de su pueblo o cuando vaya a montar un concierto con su, con su asociación o lo que quiera, pues que si sí, le hemos gustado, que nos tenga en cuenta y que, que contacte con nosotros, sí. porque a nosotros nos gustaría movernos y, y que, por... Y que Jonathan, el cantante, hace mucho tonto en el escenario y es, es, es un espectáculo. Aparte <risa> de, de si te puede gustar la música o no, es... Es bonito de ver. O sea que tenéis sí. hasta Soma y todo Y sí, sí, ahora sí, sí. claro, poniéndonos un poco serio También pues un poco apoyar a las bandas que Como nosotros que, que hay tantas bandas Por aquí que, que yo no Que yo no digo que que la gente la, Las bandas mayores se tengan que ir o no ir No porque ellos están ahí han hecho su trabajo para quedarse ahí Pero que también escuche la gente Que no se mueva solo por un sitio o por otro El otro día una anécdota de 10 segundos El otro día nos compraron un CD de Milagro Un nombre de 40 años no sé qué, Y decía yo colecciono CDs de bandas A me Mateo, gusta venir, no. iba, iba a ver a Gatillazo fuimos a ver a gatillazo. pero a Mateo y yo lo vi en Facebook, no sé un enlace de no sé quién y me gustó y dije pues voy a comprarle y colecciono CDs de gente amareo de bandas y, y pues eso es prolongar un poco que la, que las bandas de hoy en día también estamos aquí, que, que nos hacemos ver y que nuestro trabajo está aquí plasmado uh -huh. y que y que y que vale, igual nosotros eh, por decirlo así no cobramos tantos como ellos no pero que, que tampoco queremos cobrar tanto, pero que por ejemplo que, que queremos tocar igual que ellos Y no tanto como ellos, no sé cómo explicarlo, pero... Sí, sí. Y sobre todo que se apoye, pues como dice Jonathan, que se apoye en la música de los de los grupos que estaba empezando porque al final es un mundo en el que inviertes mucho dinero, inviertes mucho tiempo y, y la recompensa es lo que disfrutas realmente porque tampoco te llevas una recompensa ni, ni económica ni nada así. Nosotros, por ejemplo, en, en nuestro pueblo, no lo hemos comentado, pero en la canción de casa aparte, es un poco resumir una anécdota que nos pasó, que teníamos un local de ensayo en nuestro pueblo, que todo iba a nuestro favor y de repente desapareció y nos hemos tenido que buscar la vida por nuestra cuenta. Política o no, no lo sabemos, pero nos da igual, ¿sabes? Solo que sí y después no. En dos días no puede ser, no lo entiendo, ¿sabes? O sea, que da igual. por Pues lo que dice Ángel Mari, que tener un poco, ¿no? El grupo que... Eso es que... Que un poco valorados, que tampoco que nos pongan en, en una pedestal, pero que estamos aquí, hay grupos impresionantes tanto malos como buenos pero gente por ahí que hace cosas que son increíbles sabes y que y que porque no tiene un nombre ni tienen un, un componente de un grupo que sea así un poco famoso sí. pues no se da a conocer pues queremos dar eso también entender sé que lo han dicho muchas veces y es un tópico no se dice así ¿no, raro es un sí. tópico pero es un poco así no de, que nos escuchen para que también estamos aquí eso, es solo que, de... que hay que fomentar a los nuevos grupos para que Pues aquí estamos en buscar Música para ello Hoy estamos con Casa Aparte, antes estuvimos con Acor Y hemos estado con grupos así Que ha sacado primer disco y intentaremos Seguir hasta que podamos Claro que sí, recom recomendaremos a esta emisora sí, sí. A todo muchas, el mundo Muchas gracias, no sea, aunque sea Eso. que no Es, es, es tu, tu pequeño trabajo el que nos hace a nosotros mm -hmm. también Seguir adelante y darnos fuerza De igual que hagan venido aquí 300 grupos, 400, 1000 o 200 mm -hmm. Nosotros estamos aquí sentados ahora mismo Para nosotros es un placer Eso La sí. verdad que sí, muchas eh, Y a ver si gracias. nos vemos dentro de poquito con nuevo disco Eso es. Gracias, eso ahí, comprad, comprad Pues Ángel Mari, Raúl Jonathan, gracias, un placer Suerte gracias. con el disco, suerte con la andadura, que no sea corta Que sea bastante, bastante larga ¿Eh? Muchos años eso Y nada, y si os parece nos vamos a despedir Con otro de los temas del disco Elíjalo tú, te dejo aquí para elegir eh, Pues nos quedamos con el cuarto corte Que a micro cerrado nos habéis dicho Que os gustaba también Es el tema libre albedrío Sí, además también. además es un poco dedicatoria de Pablo Que es el guitarra que ha comentado antes Raúl que, que se fue a Londres y que hemos estado hace poco visitándolo Y es un poco su tema y, y es otro estilo diferente a cuando empezó el grupo Y la verdad que es un tema muy bonito Que seguro que le gusta Como bastante Como suelo decir, gente. va por ti Pablo Pues es eh, <risa> Caparroso, caso aparte, gracias Muchas gracias, gracias. Adiós Vamos. Será hasta dentro de 7 días. En 7 días volvemos para compartir contigo más música local, más música que se realiza en Huesca La en todos sus estilos musicales. El jueves 29 de diciembre del 2016 concluimos el año con un programa especial. Especial dedicado a la banda Ibarreza Suttagar. <música> Repasaremos toda la trayectoria musical de la banda y además escucharemos fragmentos de entrevistas sacadas de YouTube. ¡Cabar! Recuerda, el jueves 29 de diciembre a partir de las 6 de la tarde despedimos en 2016 con un programa especial, especial dedicado a Zutagar en Euskal Música, de y Rogia 100.8 FM y en internet infogastegune.blogspot.com. Ike especha, ibera hain a hey. y ratia en el 100.8 d fm